Olvidar yo no comprendo porque te quiero ver, porque te quiero hablar y estoy sufriendo, si tengo ganas de llorar, porque te quiero más y más estoy fingiendo que te puedo olvidar y que sufro al recordar y Yo voy sufriendo Yo me propuse arrancarte de mi vida Poder marchar y olvidar hijas heridas Tantas mentiras, tantos recuerdos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 Y lo olvidar.